Todos están muy contentos porque viene a descargar un grupo de generales del ambiente musical, máximo yo tu central y hasta día Máximo je No trompeta De artistas invitados tenemos acá capo y robo Bongo. La bata también en la trompeta Y marito les canta Para que gocen, para que baile, Para que gocen, para que baile, Para que gocen, para que baile